El pastor mentiroso. Hace mucho tiempo, un pastor que se llamaba Beli Mató estaba pastando su rebaño de carderos y ovejas. Cada día de sol a sol pastaba su rebaño en los prados y mientras los corderos y las ovejas comían, el pastor se aburría mucho. Las horas iban pasando muy po poco a poco y él continuaba debajo del árbol aburrido. Un día estaba cansado de tanto aburrirse que pensó. ¿Por qué no engaño a la gente del pueblo? Y aquella misma tarde esperó la hora de cenar y gritó... ¡Venid, venir venir pies para que os quiero! ¡El lobo se come mis ovejas! La gente del pueblo, cuando escuchó esos gritos desesperados, cogió sus armas... Y, cor ...y corrió hacia la montaña. Cuando llegaron, todos los hombres y, mu y mujeres del pueblo... ...quedaron boquiabiertos, viendo cómo se rilla el pastor. jajaja ja, ja. Hoy sí que me lo he pasado bien. Y, y la gente del pueblo marchó a casa muy enfadada. Y aquí que otro día a Meli mató con aunque se aburría, hizo otra de las suyas y volvió a gritar desesperadamente. ¡Ayudadme! ¡Esta vez es de verdad! ¡El ovo es muy grande y está muy hambriento! Todos corrían lo más rápido que podían montaña arriba ayudando al pastor con sus herramientas, un rifle, una y una horca. Y otra vez se quedaron boquiabiertos y Abel río mucho. ¡Uy! Un día Amélie vio un lobo muy grande y hambriento. Tenía mucho miedo y temblaba. Pensó que esta vez era de verdad. El lobo cada vez estaba más cerca. Ameli pe pensó que solo no, no podría sal salvar el rebaño. Y sin pensarlo dos veces se puso a gritar. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡El lobo se come mis ovejas! ¡Esta vez es de verdad! Gritó tanto que ya no podía más. La gente del pueblo no le hizo caso porque ya había dicho muchas mentiras. No. Y, no... No. y no quería dejarse engañar otra vez. Nadie salió de casa para ayudar, ni ni hombre, ni mujer, ni niña, ni, ni niño. Ni perro ni gato. A Beli, por decir tantas mentiras, lo perdió todo, las ovejas y los corderos. Se quedó sin nada y la gente del pueblo nunca más volvió a confiar en él. Y colorín, colorado, ¿este cuándo se ha acabado? ¿no?